no va a querer volar y despegar al cielo, me inspiro con recuerdos, te imaginaba con velo, ahora pastillas por la noche sirven de consuelo, voy a morir de todo mi amor pero no de celos, escucho velos, los sentimientos paralelos, vaso de whisky te escribí puro desguelos, yo quería verte bailar alguna noche de ballet, abrazarte por la espalda y en Dubai amanecer, mami mando fabuzón de mi ya no quiso saber, mami porque dueles tanto dime si vas a volver. Aprendí con esta vida siempre a la mala a crecer El que es vago tiene hambre pues siempre va a comer Te extraño siempre, dame otra vida Y pésame lloviendo borrachos en la avenida Que voy en una vuelta eterna y no encuentro salida Que voy con un curita para taparte la herida Que viva da que loca vida bye bye mi vida voy a homenajear tu esencia perdido en una despedida a veces llega los martes y si pudiera dejarte enterraría nuestros recuerdos muy lejos en otra parte supongo que hablo de Marte donde nadie va a encontrarte porque si te veo con otro pienso me romperé en partes el cora todo ingenuo está esperando que me marques yo le digo que estás sola ya somos punto y aparte.